Y vuelve otra vez Con más sabor Y arrasando con todo Tu grupo ideal Starman, En nuestro volumen uno Internacional Oyeron bien Los originales Siempre para ante color Así y Yo planteé una rosa roja Yo planté una rosa roja en el patio de tu casa, en el patio de tu casa. La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo. Y habrá paso, habrá paso, que ya llegamos. Para los que no saben, ya estamos aquí. Ojo oh -oh.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 Amoreciendo, mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo. Esto sí está bien bueno, compadre, en vivo y en directo, siempre paramos. Niet si meer van tomar maken, te lo dice Rubén Darío. ik ga staan voor kan Satapurkan ik ga staan voor kan ik, ik ga Así durita está para amanecerse, compadre.